A la muerte ya le ganaron, es que a mi esto uacho luna, me quitan la pena, es que a mi esto uacho luna, me quitan la pena. Mucha pampilla cuando llego al barrio pensando con corazón partido la calle tierra. De yo veo la Sangre el amor marihuana, vino, amor Que saca mi miseria, señor, deme, deme En el barrio de casa Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a La Laguna Negra Miércoles 11 del 1 del 11 Ya estamos en el 2011, primer programa del eh, 2011 Sí, muy contentos de estar aquí Me levanté pensando, el primero Me levanté pensando que bueno Qué nuevo me esperará este año Diriendo, a ver, me levantaré Estarán todas las calles asfaltadas eh, Me levantaré teneré una rubia y una morena De un lado y del otro No, todo igual, las deudas serían igual Las cloacas eh, bienveni Bienvenido, Emilio eh, Bienvenido, amigo Emilio así que tus máximas tus máximas aspiraciones digamos para un año que comienza son dos mujeres hermosas, no, no, no, por no, lo que no. veo en tus ojos y no, en turictus no. tu no, este no, dos mujeres nada. hermosas y el, y el asfalto completo para llegar eh, en forma y, y tiempo a cualquier lugar pero vos, vos viste Emilio come siento que todos brindan ese para el año que viene ojalá que tengamos pero es un, es un día no de diferencia son un par de horas hay gente que es mucho más más pedigüeña no hay gente claro. que es mucho más ambiciosa esa así les va también, ¿no? <risa> pasa, a medida que pasa el año, ya en marzo ya están desencantados sí, claro, totalmente. Ya, ya se les va eh, pero sabemos que todavía sigue de fiesta porque todavía faltan los Reyes, que esperar los Reyes que ya vienen, sí, Melchor, ¿sí? Baltasar y Gaspar. Exactamente, igual no es mucha fiesta excepto ya para los más chiquitos, Carlos, sí. vos, me parece que Pero eh, Emilio, todos podemos pedir. Es ansiedad de dejar los zapatos en la ventana a ver qué pasa. ¿Sabés que tengo miedo de dejar los zapatos en la ventana porque tengo miedo de levantarme y no encontrar los zapatos? Porque ahora es todo un tema de dejar los zapatos en la ventana. Eh, operación Teni que puesta en aire, cristian Risotto, que le damos la bienvenida. ¿eh? Bueno, ¿Vas a... a dejar los zapatitos en la ventana? No, no, pero... Para eh... que se ventinen, pero de la pata, digo. ¿eh? Pues... Ahí puede ser porque están necesitando, pero... Con el calor no, que hace, ¿no? Claro, yo, claro. hablando de Reyes, eh, yo voy a agradecer a, a Germán, ¿no? que Germán, Germán Reyes, Reyes está hablando Exactamente, de... ah, ah, ah, que hoy me ha regalado dos entradas para el cine, así que... ¡Ay, mi amiguito! Mirá. Y me dijo que era por Reyes, pero... ¿Vas a con Germán a ver alguna película? No, no, voy a ir con otra, con Romy, bro <risa> con Romy y con Luna Se iba a agarrar al lado sí encima, en sí, ahora tiene que gatillarle a, a Luna. Ya no, Luna se queda, muy muy pequeña todavía para Ya se van de solteros los dos. Ya no, está muy bien Pero vos le avisaste Cristian, sí. vos le avisaste que somos eh que no son dos, somos cuatro. Y bueno, o sea, Emilio y yo y no, falta Flavia, somos sí. cinco. Podríamos bueno, podríamos ¿Podrías? ya que lo que lo dijo, no claro. para arrancar el 2011 con todas, ¿podríamos sortearlas acá en vivo? Podrías hacer una donación eh, no, para no, sortear las entradas <risa> mira si quieren de esa clase de sorteos, <risa> los viernes creo que de 5 a 7 es el programa Sin Cadenas donde, que, que conduce Germán, mm. y él eh, eh, sortea, sortea claro, las entradas. Las, está que, perfecto, pero que, podría que donar. Que eh, su programa. ¿qué? ¿Podría <risa> donar para que nosotros también la sorteemos acá? él debe tener mucha audiencia, que nos regale algo de audiencia a nosotros, eh, las líneas de teléfonos para comunicarte con esta Laguna Negra son 1566 90 50 02 o visitarnos en dónde este tenemos un blog que es lagunanegraweb uh -huh. eh, .blogspot.com o si sí, no, en FM Tinkunaco e.blogspot.com eh, también nos puede estar visitando ahí, ahí o nos escucha, nos mira, nos lee. Todo, todo. Menos nuestra foto. Eh, cuando tenemos, estamos en el baño, haces un seguimiento profundo están de la laguna. También todo las Negra. fotos del año pasado que hicimos un raconto uh -huh, a lo uh -huh, último, ¿no? Uh -huh. Así que puedes hacer Los grandes momentos. Uf. Puedes hacer así un seguimiento y si no, puedes ir a visitarnos en el blog que hace Cristian, le eh, digo en la en el Facebook que hizo Cristian, ¿cómo se llama tu nuevo Facebook de la laguna? La Laguna Negra. Ahí está, Ahí está. cortito. Se mató. Sí. Se mató. Se hay hay 17.321 en Laguna Negra. Ah, Nosotros mira. somos el que tiene el logo de la Laguna Negra ah, con, los con los zapitos y la Laguna Negra. Fácil de reconocer el que tiene como cuatro o cinco amigos. <risa> <Sí>. <risa> Eso sabe porque claro. no está solo. Muy bien. Eh, un poco de, de info para ir eh, laburando hoy en Sol y Verde. Hoy estuvieron en un puñado de billetes Eh, la gente de Sol y Verde... Veo, Carlos, que, perdón, eh, sí. que tenés un montón de facturas de Edenor, viniste... De, ¿Sabés por qué? No por... pagaste... <ríe> no, no, digo, no, no, Carlos? no, Edenor, Edenor se, se quiere instalar, vamos a ver si hoy vamos a ver si pueden vinieron a un programa de un puñado de billete la, la gente de Loma Verde, digo, de Loma Verde, Sol y Verde, perdón, a, a contar, ¿no?, que se quieren poner eh, dos eh, transformadores, ¿sí?, en la zona de Loma Verde eh, otra vez la tengo con Loma, de Sol y Verde ¿no? que la gente con... de Loma Verde igual que no se preocupe no, no, la gente de Loma no Verde no están acá ¿no? no, de Sol y Verde ¿no? que quieren poner dos transformadores sí de para bajar la alta tensión a media tensión para los usuarios no igual lo que tiene de Sol es mala tensión sí, es mala o sea... tensión eh, es un caso realmente grave lo que puede llegar a ocurrir si no hay un freno rápido no es que pueden casi... ...que causar muchas enfermedades... ¿sí? ...estuve viendo las diferentes enfermedades... ...que puede causar eh, estos transformadores... ...que quieren poner eh, en Sol y Verde... ...vinieron a, a buscar... Eh, ...bueno, vinieron a hacer eh, público este reclamo... ...que ya ellos hicieron volantes... ...todo un trabajo realmente excepcional... ...de los vecinos de Sol y Verde... ...y, y bueno, realmente provoca cáncer... ...provoca leucemia... Eh, ...provoca abortos... Eh, Esclor esclerosis letal, muchas enfermedades que vamos muchas a estar Sí, ¿no? que vamos a estar compartiendo. Es como que las me imagino yo no que, que las ondas en el aire eléctricas producen este un efecto adverso, ¿no? en, la, en las células Exactamente, Emilio, lo, Mirá, no, no lo no de... podías haber explicado de mejor manera. No, no podía. <risa> y eh... hace hace un par de años, un par de, unos cuantos años. Sí. Había un problema muy grande con el tema de los transformadores Por el, el PCB Sí, sí Y sabes que, bueno, Edenor manda Una carta a los vecinos Diciendo sobre eh, esta Este nuevo proyecto que van a armar De estos transformadores eh, La mandaron un 14 de diciembre En plena fecha de ya Esperando la, la Navidad no Donde la gente preparando todos sus adornitos Navideños se encuentra con esta sorpresa Con este regalito ¿no? Como que la gente del barrio tomó como bueno eh, Mucho no le dio importancia Hoy contaba en un puñado de billetes Que la gente no le dio importancia realmente A lo que llega a causar estos transformadores eh, Enfermedades realmente o sea, letales El nor, digamos, eh, trató de decir Que no que no se preocupen Que no iba a haber ninguna alteración En la ninguna, las personas Exactamente, cuando un vecino dijo Para Quiso transmitir eh. tranquilidad, pero Y los vecinos dijeron para, ver Y empezaron a investigar Y bueno, encontraron todo lo que atrae poner esta clase de, de transformadores en el barrio más en la zona de Sol y Verde que ya se está poblando mucho no eh, casi 1500 habitantes por lo que estuve leyendo y hay mucha mucho pedido de luz y qué hace Denora al pedir estos transformadores como hoy nos contaban no lo vamos a estar repitiendo igual eh, decían que esto evita que ellos hagan todo un tirado de cables y tuve una inversión de dinero para los usuarios que están pidiendo luz en Sol y Verde Pero al poner estos transformadores, que es los que están eh, haciendo? Enfermando a la gente con un, millares de enfermedades que te vamos a estar contando en momentos nada más. Muy, pero muy importante. También esta... uno de los de los grandes peligros ¿no? de la energía eléctrica en invierno es el tarifazo. También. Que afecta a la salud de muchas personas, la salud mental, el los bobo, nervios, El bobo, el corazón queda como... ¿Qué? Como que te llega... Sí. 300 pesos por bimestre te que una multa el año anterior no no digo que te querés pegar un 38 donde ya sabemos pero bueno eh... encima que juegan de esa manera en invierno no ahora quieren ahora quieren instalar un par de antenotas exact y va a haber una audiencia pública si ¿sí? acá lo dice no eh, que estaría bueno que en esta audiencia pública participe todo los que quieran ir y mayormente todo el vecino de sol y verde porque esto va a afectar plenamente a, a ellos mismos no eh, está esta reunión se va a estar llevando a cabo exactamente la audiencia pública será para el día 14 de enero del 2011 si ¿sí? a las 11 de la mañana en el salón de usos municipales del centro municipal de estudios sí eh, si, eh, situado en leonardo en alem y general Pueyrredón segundo piso en el partido de josé cepas Vamos a estar repitiendo esta dirección, vamos a, vamos a ver si uno de los vecinos puede acercarse hoy para volver a entrevistar sobre este tema muy importante que vamos a estar manejando aquí en esta Laguna Negra. Eh, y tenemos más títulos, ¿no es así, Emilio? Sí, hay, hay un par de títulos más. A, hay avances en algunas... ¿Hay avances? Hay avances me encanta, en cuando, me mundo, encanta cuando venís con los avances, cuando Emilio. Cuando traigo avances... Es como que sos eh, pero Dios, que estás diciendo lo que va a pasar. Vaticinando, estás vaticinando, claro. Sí, me, este, me gusta Casi eso. mesiánico vine hoy. <risas> hay avances en las causas, ¿no? sí. de, de, de estos hechos más importantes de fin de año que uh -huh. son este la situación de los ferroviarios sí. en el tren de, de los, en el ferrocarril General Roca, ¿no? donde murió este Mariano Ferreira uh -huh. y donde también falleció una u, otra víctima, digamos, de unos disturbios Ajá. que que eh, que se dieron el, el 24 de diciembre en uh -huh. Constitución sí. por otro corte de días. Tal cual, este, eso lo estuvimos charlando el miércoles pasado. Exactamente, también hay, hay avances en las causas contra las las policías represoras que causaron las muertes en el parque indioamericano, en las tomas del parque indioamericano. Muy bien. Y en la toma del Club Albariño. bariño venís a full, eh. En el lugar del Soldati. Y es que las causas lo, lo, avanzan... Los lo, lo venís siguiendo y sí, paso a paso, les, venís. Y los talones, esta información que vos sabes que nos acerca el sodero todos los eh, to, todas es, las mañanas las la fuentes que tenemos, el sodero de la esquina el carnicero de mitad de cuadra este, el chico son fuentes, buffet, son que la fuentes la realmente que, confiables que, que son ollas ¿no? limpias exactamente, ¿Eh? digo, eh, avanza rápido estas causas dentro de lo que es la rapidez este judicial uh -huh. porque ya quieren irse de vacaciones, quieren entrar en la feria judicial y hasta marzo no los vemos dale, dale, dale, y dale, entonces dale. Este, a, sí que agarran que sí, que sí, algunos, que sí. sueltan a otros que, que la habían agarrado y se les escaparon <risa> Y a falta de pruebas los liberan, así que ahora vamos a estar hablando de a esos falta de temas. trabajo los liberan. Emilio, eh, y hablando de policía, hablando te voy a estar tirando un teléfono te por la cabeza. ¿no? 911, no, yo no, lo conozco, no, ya llamé ese, varias veces. No, no, no 911. Son eh, tres, tres... No, no, no, no. No este, tengo este, agendado, este, mirá. No, este número, este número es para esa vecina, esa vecina concheta, así lo vamos a decir, esa copete alto, viste... A la cogotuda. ¿A la cogotuda? La cogotuda, nariz parada. Eh, exactamente. La esa, para esa. Me encanta los apodos que le podemos dar muchos. Eh, hay un número de teléfono que salió en la zona de Pilar Centro, sí que es un número de teléfono de la para que vos llames a la policía y le digas que te están usurpando el terreno de al lado. Decís, hay ocupas policía y la policía viene y te es, saca El 0800, 0800 ocupa. 0800 ocupa. Vos venís y, y te dicen, salgan de acá. Y te lo sacan. ¿Por así qué? Nomás. Porque, así nomás. Entonces yo digo, hoy curiosamente... Baldazo, le tiro un baldazo de agua. Claro. Porque, <risa> como para que se halla rápido. Exactamente. Hay todo un tema eso, ¿no? Porque ahora en el centro de Pilar y lo dan aledaño de Pilar, va a haber un número de teléfono para que vos puedas llamar y decir que te están... Tengo o, ocupas en mi parque. Ocupas en, en parque. mi cancha de gol Exactamente. En, mi, en mis canchas techadas, en mis piletas techadas, climatizada Tengo un par de ranas en mi pileta que me están Exactamente, ocupando. Exactamente. Las... Tengo gente en... en tengo morochos, ¿no? Este, de países limítrofes en mi en mi parque claro. que pueden ser mis parquistas o pueden ser este gente que realmente está ocupando va, va o, a haber gente que vaya va a tener para intenciones llamarle... hostiles, ¿no? Uno tiene que, que cobrarle identificar, cobrarle lo que le debe. Este, también hay que identificar cuando una persona está parada en un área o Simplemente disfrutando del paisaje o está ocupándolo, o pasó. Que, habría que saber identificar. Bueno, Pilar está sacando eso. Nos parecía raro, ¿no? Porque hoy decía... No el número todavía. Todavía no lo vamos a Antes decir. Antes la gente ¿no? empieza a marcar. Claro. Me, me parecía raro, ¿no? Porque derky también pertenece a Pilar. Y hoy le decía, ¿no? Hoy charlaba una charla muy amera con el señor Daniel Zambrana. Eh, y le decía, pero Dani, ¿esto no pertenece a Pilar? Sí, Carlos, pero esto no es top, me dice. Ah, ah, ah, ah Claro No, acá San Atilio puede tomar todo el mundo lo que quiera Porque no stop top claro. <ríe> En cambio como allá, acá no nos ven Allá sí ven Allá el, el intendente no quiere ocupas, en cambio acá sí Igual está bueno Igual está bárbaro Que se pueda tomar, digo lo Obvio que, que se puede tomar lo que, me, lo que me parece es que saben que acá no lo pueden venir a hacer. Que no acá bueno no es lo que, pueden implementar. Que vos tomes y comas mientras. Aguante <risa> <Perdón. risa> <mientras risa> la gente que, que, que ocupó el loco del lote de acá enfrente porque yo ocupé está galletitas que dejaron arriba de la mesa y, y ver, no lo pude este, evitar. No, también lo que lo que podríamos, ¿no? llegar a, a pensar es que si vos llamas de acá al 0800 se Ocupa, lo sí. más factible es lo más factible. Te pegaste justo a la pregunta, Emilio. ¿Qué pasaría ¿eh? si voy llamáis de acá? ¿Qué pasa si yo llamo de acá al 080? ¿Qué es que intentemos, dame el número, dame, dame el, el número. número. Es eh eh 34 a a a a A ver. Para, 3. ¿eh? A ver. A ver me dice, no no tengo el el, el, el altavoz. A ver, tía, no, me dice, si usted tiene uno ocupa en las inmediaciones de su domicilio, presione 1. Uh -huh. Si usted tiene uno ocupa más de 150 metros de distancia, presione 2. Ajá. Si los que ocuparon su terreno son una familia numerosa de uh -huh. al menos 20 personas margen 911 Mirá vos este, Si no, espera y le atendido me dice A ver, voy a esperar A ver, si a me ver quién te atiende a ver. ¿Qué Bueno, tiene? no, no, eh, no Me puso una de eh, Luciano Pereira ah, bueno, bien ahí. Pero bueno, vamos a esperar cosa te, te comento cuando me atiendan Lo sacamos al aire <risa> Dale. Encima quiero... te atienden mal <risa> claro no Quiero saber qué pasa cuando los llamamos de acá Cuando la vecina del barrio de acá los llama ¿Qué pasará? ¿Vendrán? ¿No vendrán? ¿Dirán esa zona liberada? Vete la típica zona liberada. ¿Derqui será zona liberada? Lo, lo que lo que podríamos decir, si somos de sol y verde, podríamos decir, tengo un par de transformadores ocupando mi área, <risa> ¿no? ¿Eh? Mi, mi espacio de área. Eso adereo. está bueno. Eso está bueno. pues Esos son ocupas. dice eh, loco, tengo un par de transformadores acá que me están ocupando, porque encima en el plano que me mostraban ¿no? hoy la gente de sol y verde, una manzana es lo que va a ocupar estos transformadores eh, todo terminado toda la infraestructura terminada de, de lo que sería este este mega laburo que quiere hacer Edenor este mega asesinato que quiere hacer Edenor diría yo eh, porque viendo las fotos realmente es eh, tristísimo que puedan llegar a hacer esto y que lo vuelvan a hacer ya a la altura en la que estamos pero bueno Eh, mucha info para compartir hoy, mucho de qué hablar con mucho calor, llovió mucho y a la mañana, pero ahorita sole está tarde. Pero para mí eso me da poner la malla, ahora vengo. ¿Te vas a poner la malla? Sí, porque por favor, no quiero que vengas con la malla rosada de la Carlos. semana pasada. El ¿Qué? único que te voy a pedir Carlos, es la única malla que tengo está no. raída por el no. tiempo. No, probaste con la barba, loco. Probé con la barba, pero me da más calor. Acá <risa> se ríe y ahora se va a poner la mallita verde. Bueno. Otro también. No sé cómo le entra es que todavía. Los rayos del sol a pleno entran por nuestra ventana, ¿no? Estamos casi a una temperatura Y acá para ver. Y 30 y no sé cuánto. Yo diría casi 50 grados de térmica. Estamos La humedad es 90%. Parece un sauna. Parece un pequeño sauna <risa> con micrófonos, <risa> cables, todo. Pero bueno, eh Ustedes realmente no lo van a poder ver Emilio, pero me lo voy a tener que bancar yo. Pero como soy a, su amigo, me lo voy a bancar con su tutú rosa, que me parece medio bochornoso. No tenemos hoy la presencia de Alejandro Leguizamón, gracias a Dios, porque cada vez que viene acalorado se nos desnuda acá adentro. Así empieza un año, ¿no? Y así empieza así un año. otro año. Sin Alejandro Leguizamón, eh, aquí en el estudio, porque el patrón no lo dejó, dice. Porque teníamos pensado, bueno, ya ya está suspendido, pero igual me encantaría <ríe> contarlo, que este año vamos a repetir lo del año pasado y vamos a, a formar entre los cuatro el 2011. Ajá. Uh -huh. Yo iba a hacer el 2, vos ibas a hacer el 0. Bueno, y, y Cristian y Alejandro iban a hacer un 1, ¿no? Un 1 cada uno sí. Pero bueno, vamos a tener que suspenderlo porque... Y va que darlo para ello. Queremos porque lo habíamos decir, practicado tanta vez Queremos decirle al jefe de Alejandro Elizamón que deje de explotarlo y lo deje venir a laburar. A laburar acá, ¿no? A la a la, la radio como a corresponde a cumplir con su misión en este mundo su verdadera misión ¿no? lo que corresponde le mandamos entonces de parte de él de parte que fue yo, yo quiero decir algo Vero nos estará escuchando le mandamos el saludo a Vero y a Lucy que mande un mensaje capaz que no está Ali y no nos escucha claro, ¿no? Se la otra. puede ser puede ser bueno gente los invito a ir a compartir un, un temita sí y después volvemos con toda la info que tenemos hoy en Alaguna que es mucha ¿eh? y a ver ¿Qué surge eh, surfeando en estas aguas de esta laguna negra? ¿Qué te parece? Perfecto. Esa belleza, una marea de fluidos Ahogando, arrasando oscuros sentimientos Como una gota en el desierto Me siento en este inmenso mar Seres unicelulares mueren, nacen en todos los lugares Vivir, existir, fluir, sentir Elemento esencial a toda vida Agua dulce, agua salada Si estás contaminada, la vida está estancada Y todo lo que nace y existe Si no es por el agua, la vida no somos nada i want to go, I want. en futura extinció agua somos agua mi sentido somos... actuando y sugriendo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 Alicia quiere viajar a Hawái. Mi primo desea ser piloto. Marta va a hacerse la prueba del VIH. Mi vecino piensa comprar una casa. Santiago estrenará sus patines. Si quieres planear tu futuro, conoce bien tu presente. Hazte la prueba. El VIH es una responsabilidad de todos. El VIH merece una comunicación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 A ella le ayudaron dándole trabajito, con ella hicieron una obra de caridad, a ella le ayudan con una platica, les hicieron el favorcito de darles un trabajo, no, les quitaron su niñez y la oportunidad de formarse mejor, si quiere ayudar contrate un adulto y páguele lo justo, de los 15 para abajo es explotación el trabajo. Dale una negra, una forma clara de ver las cosas. 15 66 90 50 02, las líneas de teléfonos para comunicarte con la laguna. Eh, loco, qué? qué loco el tiempo, ¿no? Llovió desde, no sé, las 11 de la, de la noche del día de ayer, más o menos, casi hasta las 8 de la mañana del día de hoy, y garubó un poco durante todo, toda la mañana, y no hay un charco, se ve que agua, la tierra necesitaba un poco de agua full, ¿no? Muchos, pero muchos días de calor y si sí. ahora se levantó también ahora... Igual tanto tiempo esperando la lluvia y vino la lluvia y ahora es peor porque hay una humedad que hace que el día esté más pesado. ¡Qué quejote que sos! ¡Qué sí, quejote! Sí. Yo soy así, viste. Nos quejamos porque llueve. Y si vas a llover, porque... que llueva y que refresque. Si no, no llueva. Ahí está. ¿San Pedro, me escuchaste? Ahí está. ¿A quién no. sea? <risa> ¿Le podemos echar la culpa al ministro de Economía, a la presidenta, algo de eso o no? Eh, no precisamente, pero hay un montón que están en la lista <risa> esperando, ¿no? Que se los acuse de algo y de, nadie, nadie los, los acusa eh, Ya te veo buscando Títulos, ya te veo sí, no, Estuve, estaba leyendo, estaba Mirando hasta, Mirá estas cara mirá, mirá que Qué caripelas eh. Cristian Favale y Pablo Díaz Son Ajá. este los acusados Por el crimen de Mariano Ferreira uh -huh. ¿No? Este... Y, bueno, el, el, el juzgado, digamos, ratificó la prisión preventiva, o sea que no los libera, mientras esperan a ver si hay suficientes pruebas en su contra, aparte de todos los videos y los testimonios. este Y a pesar de, de, de que la causa sigue, sí, la causa por el asesinato de Mariano Ferreira, ¿no? Y la, la persecución y la agresión de los, de los empleados del ROCA, los tercerizados, este... Lo que lo que no pasó todavía es el pase a planta permanente de todas estas personas que están trabajando, ¿no? Todavía, uh -huh. los empleos tercerizados que alrededor de 1500 solamente en el Ferrocarril, ferrocarril Roca, uh -huh. ¿no? Este también está el Belgrano Sur y el TBA que también tiene entre casi 1000 personas más trabajadores tercerizados, ¿no? Que trabajan en el Ferrocarril, este en en, en los baños, en limpieza, en seguridad, mu muchos Este, o arreglando las vías ¿no? muchas veces trajo más duro más uh -huh. sucio y hay muchas vueltas ¿no? para este, que esta gente pase a planta permanente no es como no, no quieren pasar por encima del sindicato que es quien dice la cantidad de gente muchas veces es quien este, quien regulariza una cantidad de gente que entra a laburar que es eh, obviamente la organización que tiene mucho más peso ¿no? en, en, en la empresa misma qué loco esto no capaz que estoy a, estoy mandando estoy diciendo algo incoherente a ver, eh, yo recordé, te escucho re, normal Recordemos que, si no me equivoco, fue mitad de la semana pasada Este accidente de las vías del tren del TBA Que no, se, se, no, no hubo cambio de vías si, y, y se llevó puesto, no, no tuvo la suficiente... Fue justo en una curva Y no fue no tuvo el... Cuando ve el otro tren, el maquinista No tuvo el suficiente espacio para poder frenarlo Y, y lo chocó Y bueno, hubo muchísima gente... Eh, herida no por ese ese error de no cambiar la eh, la vía para que el tren obviamente cambie de, de carril eh, ocurrió este este grave grave incidente no exactamente toda esta problemática que hay con los ferroviarios con los ferroviarios, sí, con los ¿no? ferroviarios sí, igual ¿Sí? Este uno uno hablábamos, ¿no? acá de la, de la pre precarización del trabajo, no, el trabajo precarios como sí. uno está, digamos, siempre en duda su seguridad laboral, siempre está en duda uh -huh. ante unos patrones, ¿no? que no se hacen cargo de uno, ¿no? Siempre ponen empresas tercerizadas. Uh -huh. Este, lo mismo que el monotributo, ¿no?, que es eh, una, una figura legal de trabajo, ¿no?, dentro de, de, del Estado mismo, el monotributo es una forma de precarización, digamos que vos no sabés si el mes que viene vas a facturar o no? Si claro, si te van a pedir la factura es, es para como, cobrar. Es, es como que el que te en este caso estamos hablando de, de, del, del patrón que te toma hacerte monotributista, él se está obviando de pagarte muchas cosas o a veces hay gente que paga el monotributo. Claro, no. no te, lo que se se obvian, digamos, de, f, de firmarte un contrato. Este, por tiempo indeterminado uh -huh. o este un contrato permanente, digamos. Uh -huh. Este lo que se se, se, se digamos, safan de, de hacer eso. ¿Qué es lo que está pasando acá, no? Claro, También cuando estaba... hacen cuando hacen despidos, los reclamos ¿a quién le aquí? A Amagoya. Eh, que a por, sí, por la Constitución, con... sí, por ahí menos. más o menos, uh -huh. este falleció un hombre de, de las personas, ¿no? que, que habían estado los incidentes de este de Constitución el 23 de diciembre pasado. Uh -huh. Este, recordemos, ¿no? Que uh -huh. había Había habido un corte de rutas, en, un corte de vías en Avellaneda uh -huh. el 23 de diciembre, pleno pleno día de, de, de la gente que quería volver a sus casas. Este mucho calor. Uf, cortaron las decir? vías para seguir reclamando por lo que no les dan, que es este nada, que, que la, la empresa tome a todas estas personas, a estas casi 2500 personas. Uh -huh. eh, son muy muchas personas que, que que tienen miedo de perder su trabajo, ¿no? Y, a, y aparte tienen que soportar que sean asediados por las patotas sindicales ¿no? estas personas como estábamos viendo acá las, las caras tan tan bonitas recordemos que cuando decimos cuando emilio dice bien la, las patotas sindicales son esa gente que vos ves eh, haciendo el disturbio cuando está la gente o sea los realmente los trabajadores que están reclamando no entran estas patotas sindicales dentro de ese grupo y son los causantes de los grandes accidentes de esas armas que salen que nadie conoce sí. que después no saben dónde salió la bala claro y, y en este, en cosa, este ¿no? caso igual en, en el caso de, de, de, de la, el enfrentamiento que hubo hace en, en, en octubre uh -huh. por la, el corte de vías, digamos era una, una patota bien diferenciada no uh -huh. eran obreros vestidos como como o sea bien identificados digamos las cámaras los, los uh -huh. identificaron a muchos de ellos que, que manejaban este la, la, la cuadrilla no este como miembros de este la unión ferroviaria no que es el sindicato de los ferroviarios este y era, es claramente digamos los procesados pertenecen muchos a la unión ferroviaria y de, dentro de los procesados digamos están casi los los cabecillas digamos de, de, de, la, de la unión ferroviaria no pero bueno este esperemos que esto se resuelva cuanto antes hoy también la gente del grano norte el tren que pasa por pilar eh, digo por villarrosa que llega hasta Villa Rosa, estaban protestando en, en, en retiro, ¿no? Este este este ferrocarril no pertenece al mismo grupo que pertenece nosotros, a la misma administración que pertenece a nosotros tres, pero igual reclama por sus empleados tercerizados, ¿no? Como lo podría hacer cualquier empresa. Cuando este... cuando tocas ahora, ahora el tema, primero se estaba pasando en un lugar muy lejos, o sea, en un lugar quizás que, que a nosotros eh, no nos estaba eh, quizás tocando mucho por, por, por el viaje, ¿no? Ahora sí, a toda la gente de aquí desde, que, que viene desde desde aquí desde San Atilio, que de José C. Paz, que toman eh, el tren, eh, se, va, se sienten afectados por todo este caos ahora también, no por este reclamo justo. De... Exactamente. Igual eh, la, la mayoría de las personas que utilizan los trenes, ¿no? eh, estas líneas de trenes, la, la, las, las pocas que quedan, este es gente del Gran Buenos Aires, digamos. La, la, la masa está en el Gran Buenos Aires, la masa de gente que que se traslada todos los días al, al centro de está en buenos aires está en gran buenos aires o sea que uno tiene que estar atento digamos a, a que está utilizando un medio este que fue en los 90 fue vaciado ¿no? el, el tren este fue rematado fue vendido fue este privatizado este de tantos kilómetros de vida y tantos eh, em, empleos que tenían no, no quedó absolutamente nada y ahora digamos este las condiciones de trabajo de los de la poca gente que queda son muy muy muy malas Y, hay, que, hay que estar atento a eso O sea, la guita se la lleva Y, y también la, la terrible cantidad de gente Que viaja en tren La cantidad de dinero que factura Por por día, por hora eh, eh, Lo que es el, el grupo ferroviario Para poder tener a la gente Las condiciones laborales eh, que, que las tiene ¿no? O sea, eh, es claramente claramente De una explotación laboral Si se podría decirlo de alguna manera no Exactamente, es ni más ni menos que explotación laboral Después también vamos a estar hablando De la explotación laboral Eh, rural que fue digamos en, en san pedro uh -huh. fueron a través de una investigación este fueron encontrados en, en situación casi de esclavitud eh, trabajadores rurales digamos traídos de santiago del estero alrededor de 70 trabajadores rurales para la eh, defloración del maíz sería la cosecha del maíz no que se hace toda a mano uh -huh. este encontraron ya o sea, lo que vos cuando vos decís quiero comer Con choclo en lata en crema. Claro, y qué barato que está el qué choclo, barato, decís vos. El choclo y vos decís que hay una familia ahí que está sacando maicito por maicito. Exactamente, muchas familias y en eh, muchos casos, como podríamos nombrar cualquier eh, verdura, cualquier podríamos decir cualquier verdura, como decimos acá, cualquier hortaliza, cualquier tubérculo, lo que sea, este en las cosechas siempre hay mucho trabajo esclavo, ¿no? Porque son lugares muy aislados muchas veces, lejos, digamos, de, de, de muchos testigos es gente traída de las provincias del interior, pero ya te voy a estar contando bien este este operativo que hubo en el que se liberaron de alguna manera a no, estas personas. Que, que no sea cuestión de que mañana salga en Carrefour la lata de pochoclo a 0,15 centavos. Ah, de pochoclo en los cines, en el Hobbit, oh, en el Villas, obviamente. Cristian, vos que vas a ir al Villas, te va a salir el pochoclo, 25 centavos una bolsa grande de pochoclo. Y vos vas a decir, qué contento que voy a estar comiéndome una bolsa de pochoclos. Sí, igual estoy a dieta, no puedo. Ah, así. bueno. Pero la romina no, Entonces, cuando la, cuando la veas la romina comiendo pochoclos y le romina, ¿sabes no. la explotación de gente que hay para que vos estés comiendo esa bolsa de pochoclos? Sí, Ajá. todo, e incluso los los que trabajan en Village, ¿no? Los que trabajan en Village que, que te los venden encima de los caras duras. Bueno, bueno, yo te estro contando un poco más Vamos a estar hablando Para que empecemos el año de así contentos, sí, ¿no? con las pur. noticias que Pero no, te dan ganas de irte de vacaciones. Decir, cuando cuando hablas no solamente hablamos de mandar verdura, también hablamos de mandar tela, mandar cuero porque hay explotación cuando hace la zapatilla, no, hay explotación cuando te te hace la camiseta. obviamente. Hay explotación de todo, ¿eh? Eh, todo lo que se puede explotar se explota. Minas, todo, todos, pieles, trenes, todo lo que se paga. Puede... Acá en Argentina todo todo se puede explotar, ¿eh? Y hacer eh, que trabajen lo, los giles mientras los vivos muy pocos se las llevan en carretilla. Eh, mucho que contar, mucho que seguir charlando, pero también queremos escuchar buena música, así que Eh, ¿qué te parece si después de decir los números de teléfono 1566905002 la línea de teléfono para comunicarte con nosotros, nos vamos escuchando un lindo tema en las manos de Cristian Risotto? Vale. Sirva otra vuelta pulpero que no soy chancho Soy bicho que no tiene rancho que anda arrastrando penas y alegrías y en eso de la repartida las balas van ganando. Sirva otra vuelta pulpero a ver para dispares pares del asentamiento que están cargando con el peso hoy. Ante la ley, por indocumentados En predios ganados al Estado Donde la milicada siempre viene a darnos palos Después son las criaturas las que pagan En vez de un vasito de leche Un vasito de agua Eso sí que es triste Otra vuelta pulpero a ver El terreno ya lo he marcado Y seguiré haciendo changas para poder edificarlo Es que nunca habrá más torniquete Que vivir con dignidad en la pobreza después con los vecinos Haremos una escuela merendero Ya no niños callejeros que correrán la suerte de su padre y sus abuelos. Eso sí que es triste. formativa de ver las cosas 6 90 50 02, la línea de teléfonos para comunicarte con la Laguna Negra. Bien, con Emilio estábamos viendo eh, las, eh, la cifras, las ¿no? cifras, ¿viste que te habíamos dicho cuánta gente ¿Cuánta guita en, en la Laguna Negra? ¿Cuánto juntamos ¿Cuánto, a fin de año? ¿Llegamos para la coca? ¿No llegamos para la coca? Eh, ¿Llegamos para el agua? ¿No llegamos para nada? ¿No llegamos ni a Derqui? no llegamos pero igual no se comparan con las cifras con la que estamos cifra viendo que acá. estamos viendo de la línea San Martín a Retiro decíamos la cantidad de gente que viaja no por mes escucha transportan 4.200.000 pasajeros por mes es serían que... eh, 140.000 por día 140.000 personas viajan por día uh -huh. esto es un, un estimativo yo por, como viejo me parece que viajan muchas más Siempre parece que se multiplican no sé cómo hacen y no van abasto los, los trenes no y, y ahí es cuando hablamos eh, cuando hablamos de la de, de la tarifa no porque vos decís eh, el vecino la vecina que viaja todo los días que paga el boleto porque es tiene que pagar el boleto porque si hay un accidente el boleto pasa a ser tu seguro arriba de cualquier transporte ¿no? exactamente entonces y acordémonos que los boletos están parcialmente subsidiados por el estado nacional viste que ahora figura bien grande que sí, sí para que vos sepas que la plata la vas... que vos pagás va también a los transportes. Exactamente. Entonces, vos decís, "Está bien, estoy pagando boleto, estoy viajando Emilio, como dice, se multiplica la gente." Viaja como está el chicha, calorado con un bondi que se cae, con un tren que se cae a pedazo. Eh, y decís, "Entonces, tienen los empleados tercerizados, los eh, lo tiene baja mala, a, a, o sea, trabajan de una forma incoherente, digamos, no trabajan en las normativas de la ley como corresponden." En blanco, con vacaciones, con aguinaldo, con todo lo que tiene que tener un trabajo. Sí, con el, capaz la seguridad que vos tenés de, de saber de que, que, que, que contás con laburo, el laburo, ¿no? A, a, alto tiempo, o que te van a decir, va, tu contrato es por dos años o tenés un contrato abierto, como quien diría, o sea, ellos corren con ese, voy decir, hoy trabajo, mañana no sé. Exactamente. ¿no? Y que estamos hablando que están llevando cuatro mi, cuatro millones 4.200.000 mil pasajeros por mes, eh, debe ser el contado de los que pagan con boletos, no los que se colan, ¿no? Eh, estos solo los, los boletas ah, contados. Claro, vos tenés que sumarle claro, eso también lo, lo, sumarle el no vendedor ambulante que también claro. eh, de estos 4 millones, van, me imagino sumale este 100.000 más, más. Que pueden ser los vendedores uh -huh. que también, digamos, esos pretenden pasar Este, por entre la gente, ¿no? Mm -hmm. Piensan que la gente es, es, es transparente, es, es materia así que puede atravesar. El laburante, ¿no? A la garrapiñada, porque te pasa el de la garrapiñada, te pasa el del alfajor, te pasa el del alfajor doble, el del triple, después te pasa el dos por uno. El de la de maicena, claro, sí. Claro, y atrás ese viene el de la música, atrás ese viene el de las cadenitas, de la lapicera, el de, del block de hojas. Exactamente. Y te, y te vienen todos, el de losito cariñoso, te, te, te vienen todos. Y antes de que lo antes de que intentes siquiera insinuarlo ni se te ocurre a vos para viajar gratis hacerte pasar por un vendedor ambulante. Ah, que... y porque no. puede terminar muy mal, Carlos. ¿Puedes que hay una mafia también metida ahí adentro? Exactamente. Se maneja Esa. mucho dinero, son cifras que la que la UGofe no no, no maneja que es el organismo que administra estas estas líneas de ferrocarril, no maneja las cifras de los vendedores ambulantes, pero Eh, vamos a hablar acá con el eh, nuestro el, el cartero cuando pase por acá vamos a preguntarle le, a le, qué le vamos a preguntar. ¿Qué información maneja? Los carteros no gar, no gatillan eh, boleto cuando van en el Ah, pues viajan, mientras trabajan claro. van, van viajando. No, no no gatillan boleto, algunos, eh algunos que sí, otros que no pagan, porque ya viajan todos los días, ya conocen al guarde, el guarda no les cobra. Eh o sea, estaba hablando de, de toda esta clase de dinero la que maneja, la que puede llegar a entrar. O sea, cuando yo digo la cantidad de gente que maneja, vos inconscientemente vas a decir está bien, hay boletos de 75 centavos o de 1.20, y boletos hasta de 2 pesos de, de lo que levanta el ferrocarril. Exactamente. O sea Mucha, mucha, mucha, mucha guita. guita la, mucha guita. El gremio maneja mucha plata. No la deben contar, la de pesar. El patrimonio de Pedraza seguramente está incrementa todos los días en millones de de pesos, uh -huh. por mes de millones de pesos. Estaba leyendo, a, hablando ¿no? de, de, de tristes personajes como Pedraza, uh -huh. este el odontólogo Barreda, ¿te acordás? Este hombre que en un ataque de ira este asesinó a la mujer, sí. a la, la, la suegra y a la hija, uh -huh. ¿te acordás? Un hombre que... que dominado, ¿no? por por un ataque así eufórico, ¿no? violento, terminó con la vida de toda su familia porque lo maltrataban, porque lo trataban de señorita, lo trataban de de, de, de que vaya a limpiar, que haga las tareas del hogar, un ¿no? hombre realmente con una autoestima medio complicado. Uh -huh. Este le otorgó una libertad condicional. Eh, eh, ahora podría sal podrá salir a la calle, ¿no? Este... No no quiero imaginarme cuando estés sacando una muela No le vayas a decir nada de Alcánceme ese vasito de agua porque te arranca la muela Exactamente Él tenía este un régimen de prisión domiciliaria No sé si te acordás también Hasta había llegado a conseguir novia Este muchacho Este buen hombre había conseguido una novia no. Que según ella decía lo trataba, La trataba con mucho cariño Este es el, el tema ¿no? Del odontólogo Que ataca le escribió en su honor Mucha gente lo tomó, ¿no? como como un icono este del hombre, de, no, no, no del machismo, pero de una persona haciendo eh, escuchar, ¿no? Hagamos memoria, a ver. Lo, ¿Le habrá dicho eso a la jueza? Si volvieran a hacer, ¿lo haría otra vez? ¿Y lo volvería a hacer? No sé, él... Este... Qué buena pregunta para Barrera. Barrera Ataque 77 dice que vos lo volverías a hacer. Son 30 años de prisión, 30 años de ¿Lo, prisión ¿lo cumplidos. No sé si lo volvería a hacer, pienso yo. Yo digo, ¿no? Este, yo digo este Barrera, hombre... no, no, ¿no hubiera hecho mejor ir, a, ir dejar todo en tu casa e irte y no volver nunca más? O y sea, el, el tomarte, ocio... tomarte el tren... Tomarte el tren que va a ser todo apretado, que vas a comerte los piquetes de la tercerizada y todo, pero te vas, te vas. Es que los 90, los principios de los 90 eran días complicados, yo la verdad que... En los 90 tenía que viajar arriba del tren. Tenías que viajar en los techos del, los tren, techos del tren, a pleno vaciamiento de, de los ferrocarriles. Y capaz que si sí, había tren. Porque si había tren, había, otro día no había. Ah. Un día quería llegar a Hudson. Capaz, capaz que, que, se, que no podía capaz llegar. Capaz que se quedaba el eh, atremio y iban a buscar porque no había tren. Entonces lo enganchaban ahí. Exactamente. Pensando por el barrio. Este, bueno, la verdad que igual que no, no se justifica, ¿no? Nunca asesinatos a sangre fría, de, de, sin motivos aparentes, ¿no? Este... O sea, sé que yo estuve charlando con... uno odontólogo. No, no con odontólogo. <risa> <risa> Pero, loco, eh... Es todo un tema psicológico cuando eh, hay una forma de, de como es de abuso psicológico es muy difícil poder superarlo he charlado con gente que realmente ve personas que están con ese con ese tratamiento con ese eh, como es que los castigan psicológicamente y es un pozo depresivo muy pero muy difícil de salir como es que es como que lo decimos gracioso no es decir ahora tus cosas se andate loco y y escuchar gente que se sabe que, que te, me contaba no que si sabes que esa persona te diga no puedo no puedo tengo miedo o sea es una una represión muy grande es ¿no? muy que difícil tiene... igual... si <coughs> sí, te escucho por ciento eh, un poco no la, la historia de barrio uh -huh. no porque me <risa> porque vaya a hacer lo mismo ni nada no, no, pero... <risa> no, me, quiero, no me quiero enterar <risa> no no pero no sé el tipo había bueno después de que asesinó a toda su familia uh -huh. Eh, fue, eh, él tenía un amante no en ese tiempo y fue y estuvo con su amante eh hizo un montón de cosas digamos antes de que de que vuelva a la casa y, y se escubra no lo que había pasado o sea digamos tenía otra vida no pero nunca se pudo como despojar no de de su familia qué qué tema o sea. Está bueno buscar ese punto, no tenía otra vida podía haberse ido, no se fue decidió quedarse aguantar y terminó haciendo lo que terminó haciendo como dicen o sea el bien no justifica el medio cómo lo hizo por qué lo hizo solamente va a quedar en la conciencia de Barrera y en los papeles que se quedó la jueza no exactamente tiempo. y bueno también este él cuenta no eh, a lo a, la, a las vicisitudes a las que eras, a las que él era sometido por por las mujeres no Este él las las mal llamaba las arpías, las arpías. Ar, las arpías de las casas de, de la casa, ¿no? Que mm. que lo, lo rondaban este por su patri, por el patrimonio que él tenía, ¿no? Por su oficio, por por los bienes que él poseía. Mm. Este y el maltrato que recibía, ¿no? De de parte de estas arpías. ¿Cómo cuál? Eh carroñeras. Este le decían este que la señorita lo, lo cargaban porque le decían que era una señorita y tenía que que, que, que limpiar las telarañas del techo, tenía que ir a a barrer tenía que pasar la aspiradora este lo lo maltrataban lo hacen que que cocine es eh, bueno la que hacer masajes a la patrona en los pies este, ah, ah, ah, ah, limarle la suya creo que eh, muchas desp veces... después del comentario de emilio creo que es, es válido repetir no estamos de acuerdo con lo que hizo y lo que hizo está muy mal no cualquier violencia que se ejerza de esa manera está mal obvio eh, o sea Tomándolo desde aquí está la una negra, lo podemos tomar del lado de Emilio y No, no, yo la, la verdad igual que estoy estoy acá, tengo el informe en mis manos. Sí, lo veo, lo veo. Estoy, estoy es leyendo. Libro, eh, pensé que, otro... pensé que era, el libro de no sé. El gordo de Petete, no, sí, este es el libro gordo de Barreda, este en otro capítulo en el que él lo llamaba la, la, la tortura este más baja obligaban a que le pase piedras pomes a la mujer. <risa> este, bueno, él le tenía que a a a a las que tenía que rocharle el corpiño a la mujer. Bueno, eh Cristian, ¿qué le decimos desde aquí de la laguna negra, señor barreda Te te, te lo pregunto así como, ¿qué le decimos? No, nada, no, qué sé yo, nada. Estamos matando un montón de personas. que tiene que estar preso. El es una vida nueva. Cumplió treinta años de prisión el el 2011 es una una un año nuevo para todos. Vida, ah, para, me, también pues se me, me vira la mete una, una cabeza grande como muchachos olvidémoslo, no, no, no, nadie dice que se deja <risa> De no, no. se me Para a... eso tenemos la canción para no olvidarnos. Mira <risa> cómo suena. A ver, <risa> cómo, a ver, a ver, para, cómo suena. Usted canaliza <risa> mi Fins demà! La laguna una forma clara de ver las cosas 90 50 0 Está más fresquito afuera, ¿eh? ahora sí los escoces fue el sol Así que está lindo para salir a caminar un rato este Recién eh, Flavia mandó saludos Acá para la gente de la Laguna Negra Uy, Le mandamos un saludo enorme a Flavia Cristian está estornudando aquel lado Dice aguante la Laguna Negra, los, los quiero a todos Este, próximamente vamos a este para mi cumpleaños realizar una fiesta, ¿no? Una gran fiesta. De, de, casi casi de las colectividades, ¿no? A la va, mía. va a ser micros del interior, pero bueno. Perfecto. Después vamos a estar adelantando un poco más. Como que todo lo que va lo que va a traer esta gran fiesta que va a llevar Emilio a Cabo, ¿no? ¿eh? Va a haber piscina, ¿eh? va a haber todo, todo, todo, todo para ir a toda clase de cervezas para ir a tomar, toda clase de tragos para ir a disfrutarse. Y y espero que no haga eh, una ¿Una entrada de, de, de choclo o algo no, así? No, no, jamás. Vos no. sabés que hay que pensar dos veces antes de, de ir este al, al, al cine y pedir choclos ¿no? este Bueno, uno nunca está exento de cualquier cosa que consuma, este incluya no trabajo esclavo, trabajo precario. Hablamos del tren, que uno, del transporte, uno lo, es un consumidor este de ropas, la mayoría de las marcas de ropas también las internacionales y las grandes marcas sobre todo en, en, en Asia Oriental este también explotan explotan a las personas, bueno, uh -huh. pero igual acá vamos a hablar específicamente de este de la empresa Nidera, uh -huh. ¿no? Que es una empresa, una cerealera, que entre otras cosas también fabrica eh, aceites, este agroquímicos, digamos, es una gran empresa, una de las empresas líderes acá en Argentina. Uh -huh. Este, pero hablemos hablamos específicamente de un operativo que se realizó en san pedro ¿no? en una estancia eh, se encontraron este a través de una investigación se encontraron 130 eh, personas trabajando en condiciones de esclavos ¿no? 130 eh, personas provenientes de la de, de, de la provincia de santiago del estero y este bueno lo que se pudo ver en la en las pocas imágenes que, que trascendieron digamos vos veías que estaban amontonados en, en containers no tenían que dormir no sin luz eléctrica sin baños este con la comida digamos eh, básica y pagándola de su propio sueldo los habían traído en la a mediados de diciembre con la promesa de eh, pagarles de, de un buen trabajo de mejores condiciones laborales las que tenían en en su provincia esto no es nuevo obviamente, no, obviamente recordemos que, no. que la la Este, la granja Nuestra Huella, acá nomás, acá en, en, en Pilar, en, en Pilar también se... Estaban con, con guano, murió un chiquito de cáncer. También dance. dedicada, digamos, espe espe especialmente en la recolección de huevos, ¿no? De, de, de las gallinas, de, digamos, no tenían como grandes galpones donde ah, trabajaban familias completas con uh -huh. los chicos, ¿no? Eh, gente grande con los chicos, donde se... Eh, la cooperativa La Alameda, ¿no? Uh -huh. Que se encarga en muchas está, veces de, en la está, de, de... La que lleva caso, esta caso, de explotación laboral. Exactamente. Eh, se se encarga muchas veces de denunciar, de investigar y hacer que trasciendan un poco este algunas eh, noticias sobre explotación laboral, uh -huh. este donde también este recordemos que después de la granja, después de, del caso, ¿no? De, de, de que salió la luz, sí. de la granja está la huella, uh -huh. este... Digamos, quedaron procesados por, por explotación digamos los, los principales dueños digamos, de, de, de esta granja este, y después con el tiempo también fue noticia porque este, un niño de 7 años, Ezequiel Ferreira, uh -huh. este falleció falleció por causa digamos de una enfermedad contraída durante ese periodo de trabajo por manejar el guano digamos. por manejarse sí, la caca de gallina sí. algunos tóxicos también el eh, químico no lo que, que ellos que, manejan y manejan ahí y vale y vale recordar también cuando emilio está recordando esto desde el caso de nuestra huella eh, eh, como la gente de la alameda logró conseguir eh, datos específicos no llegaron con el tema que fue Fue hecho esta investigación justo en una en la semana de las fechas navideñas con no, el día del niño, perdón, con intención de regalarles cosas a los chicos, ¿no? Cuando entran a esa granja, entran con una cámara escondida, ¿no? Y logran filmar eh, a chicos, logran entrevistar a este chico que falleció, Emilio, recordarme el nombre. Ezequiel eh, Ferreira, Ezequiel Ferreira, donde le preguntan qué hacía, bueno, y Ezequiel le contaba que trabajaba ahí, que juntaba los huevos y el guano y que manejaba y que le decían ellos, ¿no? ¿No te das cuenta que eso es tóxico? Le preguntaban a este chiquito y le decía sí, pero bueno, que lo hacía inocentemente como que... O sea, con la inocencia de una criatura, ¿no? Exactamente. Y meses después eh, sucede, lo, lo aconseció del fallecimiento de, de esta criatura. ¿no? Bueno, te, te cuento eh, un poquito más de, de estos datos. este Bueno, las jornadas laborales a las que eran sometidos estas personas eran de 12 a 14 horas por día uh -huh. este y tenían este alrededor, les pagan alrededor de eh, 500 u 800 pesos por hectárea desflorada, ¿no? El deflo, el, la desfloración del maíz es arrancarle los granos, digamos, a o mano, no, arrancarle las chalas, al choclo, digamos. O sea, el laburo es que es... El es el trabajo que solamente se hace a mano. Y, o sea, el laburo que es... Seguramente seguramente eh, existirán, ¿no? Eh, métodos eh, sí, sí, métodos sabemos, mecánicos para para hacerlos esas pero, máquinas existen, existen en realidad porque cuando vos ponés canal rural pesos, canal rural te muestran esas grandes máquinas pero salen realmente fortunas ganar 500 pesos por hectárea por persona, ¿no? Uh -huh. Este y, y tener alrededor de este de 100 130, 150 personas trabajando para vos eh, es mucha menos plata digamos de lo que te costaría vos este hacer todo todo este emprendimiento. Este, bueno, la se intervino un juzgado, ¿no? Estas personas eh, son de vueltas a, a las a su provincia, digamos, antes pasaron por el centro de salud de, de la localidad de San Pedro, en donde muchos estaban obviamente con algunas enfermedades. Este, muchos están intoxicados porque el agua que tomaban la tenían que que trasladar en val, en baldes, en, en recipientes con los que ellos manejan los agrotóxicos, así ¿Recordamos, que recordamos la, cómo, Emilio cómo vivían ellos en este tiempo que estuvieron ahí. Eh no, no, ese tiempo sí. lo hacían en container, sí, sin baños, en condiciones sin luz de sí, en condiciones de, de esclavitud exactamente. Este después por otra parte, digamos, obviamente la empresa no se hace no se hace cargo, digamos, eh, después del, del operativo, digamos, eh, se hizo presente un abogado de la de la empresa y que decía que los que los, los empleados estaban legalmente registrados y sus salarios estaban por encima hasta del convenio sindical, todavía están esperando que ellos presenten a la justicia todos los papeles necesarios, están esperando dieron una semana para que presenten todos los papeles que acrediten que esas personas trabajaban en blanco. Este Pero eh, la queja, digamos, del abogado de la empresa era que si no dejaban seguir trabajando estas personas, iban a perder toda la cosecha de maíz en, en los próximos días, Ay, ¿no? Ay, me parten el riñón, que, pobrecitos, este, qué hijos de puta que son. La, lamentable, lamentable, digamos, eh, la, algunas reacciones, ¿no? Algunas reacciones, eh, también nos sé, estábamos viendo en, en algunos diarios, este se denuncia directamente el trabajo esclavo, en otros diarios se denuncia al revés, se trata digamos de darle espacio a la empresa a que, a que la empresa de su versión este desmintiendo todas las acusaciones en su contra no eh, pero distintas formas de ver la noticia no este el famoso la empresa liñas. exactamente la empresa nidera desmiente este desmiente las acusaciones de trajo esclavo que hubiera dado es un título que que es para la misma noticia digamos así que podemos entonces hay que hacer hay, varias lecturas y el vecino que no le dice que gente vaga te das cuenta Le dan laburo y no quieren laburar exactamente ¿no? y bueno y, y sin sin ir más lejos igual ya vamos a, a pasar a otra cosa más fea todavía no no para para pasar no. a otra cosa te digo que sin ir más lejos eh, recordemos no eh el el brote racista de fin de año como todos los fines de año recordemos a macri echando a la gente al interior y a los países limítrofes. La gente que viene acá a poner pero, su mano pero, de obra barata... Pero, pero no se ponen de acuerdo porque Macri los echa, pero la empresa que firma con Macri los trae. En muchas eh. empresas muchas empresas se aprovechan de la mano de obra barata, de la gente que, la verdad, está muy desesperada en sus lugares de origen. Y así como como la empresa Nidera digamos, explota a estas personas, las hay muchos textiles que explotan a, a, a la gente, eh, especialmente en los países limítrofes, Eh, con la costura, ¿no? Eh, eh, o sea, eh, estamos hablando vecino, vecina, no es eh, no, no estamos hablando de cosas que no suceden. O sea, eh, esta fue una clase de, de, de explotación, pero cuando bien trajimos a, a la memoria, trajimos a la mesa algo tan presente como es el caso de nuestra huella, que fue acá, eh, en nuestra localidad, ¿no? Eh, o sea que esto no es algo que no nos, exclu que nos no nos nos tiene que importar, o sea, lo tenemos que tomar, nos tenemos que hacer responsables. O sea, tan solo esto, también ahora con el caso de los transformadores en Sol y Verde, o sea, eh, que no va a ser una explotación, pero van a matar gente por un beneficio de no hacer una inversión de dinero como corresponde, por una utilización que el pueblo, el barrio de Sol y Verde lo está pagando, o sea, por el cableado, por la luz eléctrica, llegando a estos transformadores que pueden traer... Muchas enfermedades que, bueno, vamos a esperar un ratito y después lo vamos a estar eh, me para, mando, empezar año, ¿no? para, o sea, empezar para empezar el año, ¿no? Ya para empezar al modo de la Laguna Negra. <risa> Mirá cómo viene este año. Nos mandó Te un lleva mensaje. algún mensaje. Sí, nos mandó un mensaje Marta, la madre de los chicos de Un Puñado de Billetes, que a través de, de los chicos de Un Puñado de Billetes nos estuvo escuchando y dijo dijo palabras así como qué bueno que está el tema de, de la, del tema de los transformadores y los que está sucediendo en Sol y Verde. Eh, está bueno que dice si sí, que pasemos el audio de la entrevista de los chicos de, de un puñado de billetes. Lamentablemente teníamos 50 productores trabajando detrás de esta laguna negra, pero hoy no vino ninguno. <ríe> se, se nos acále Se saca todos vacaciones juntos. En una feria radial <ríe> una que feria se le llama radial, que esto enero no trabajan. Le, le pedimos disculpa, Marta, no vamos a poder pasar el audio de, de los chicos de un, pro, de un Puño de billetes que supuestamente bueno, lo que es muy jugoso. Lo, para no dejar este para no dejar a Marta con las ganas. Mm. Tenemos un audio de la película Transformers. No, si ella este, presta atención va a poder escuchar. Bueno, tiene que ver con los transformadores, digamos, pero bueno, es, es otro sí. tipo. Bueno, le mandamos el saludo a Marta y bueno, lo, los chicos hoy con la entrevista de un puñado de billetes ahí a, la, a la a la gente de al vecino de Solivar estuvo fantástica, un gran laburo de, de Matata y Guiso, así que le mandamos un, un abrazo enorme. Si nosotros podemos tener la posibilidad de que vuelvan hoy para continuar esta entrevista que que hicieron los chicos de un puñado de Será encantado si no investigaremos con toda la info Que nos han dejado del programa de un puñado eh, ¿Qué te parece si antes de seguir batallando este nuevo año Con todas estas fantásticas noticias Con estas buenas noticias para el vecino y la vecina De, de aquí, de, de San Atilo y de Aledaño Nos vamos con un tema, ¿te parece? Exactamente, déjame tirarte un último dato para uno, Un dato ¿Más? pequeñito a ver En el año 2009, en todo un año ¿Cuánto facturó esta empresa explotadora esclavista? Dos pesos no, un poquito más, Carlos. Diez. ¿Cuánto tiene según? No. A ver, 1.450.000 €. 3.500 millones de pesos a la factura mierda, esta cota. empresa anualmente. Imagínate. Y, <risa> y si y, y me, me imagino al abogado, "Che, loco, pero dejé, no, dejé lo venía a laburar, claro. vamos, se, Está... me pudre, se me pudre lo lo lo maíz, maíz. Muchacho, vamos." <risa> una explotación más, una explotación menos, ¿eh? No vamos, hace la dale. diferencia. No hace la diferencia, dale. y si tú tienes todo para ser feliz déja de meterte esa mierda por la nariz tienes que sentir tienes que salir es un desafío y lo tienes que seguir se te pasa la vida anesteciando déjame que te vaya a comer. Estoy aplanada y cuando la peste te tope ya de pasar del el bajón ya no se aguanta to' se da no sabe cuánta por un gramo cosecharon vender plantas para arreglar el corazón con una manta poca conexión con la gente pero ya nadie te aguanta es fauna? Fauna fauna, mi, mi, mi. si tú tienes todo ser feliz, déjate de meterte esa mierda por la nariz. totalmente los, los equipos, equipos eléctricos de cuando nadie los esté usando. En la función standby también, stand stand stand también consumen, consumen energía. lentamente Tú también puedes salvar el planeta. 22 de abril Día Mundial de la Tierra. La de la tierra. mamá reggae papá rock este programa que te ofrece banda, banda Sander, Thunder, agenda humor información y mucho, y mucho más, más y mucho más todos los martes de 13 a 15 horas mamá reggae papar rock por fm con 107 puntos FM Tincunaco FM Tincunaco ¿Tu, tu voz Nuestra voz Los viernes de 17 a 19 horas Escuchá Sin Cadenas Sigue, girando. Sigue girando. Rock, información, humor y entrevistas Sin Cadenas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 No te muevas del dial en la 107.3 FM Tincunaco ya viene. La Laguna Negra, un desopilante chapuzón en la música y la actualidad. 266 50 02 las líneas de teléfono para comunicarte con esta laguna negra. Después de tantas noticias eh, lindas de este 2011, tantas noticias de grueso, calibre, como voy a decir, te vamos a hablar de... Gran Hermano. Dale, metelo, empezá porque yo estoy totalmente desactualizado. ¿No? ¿No estás actualizado? No, no con eso estoy en la casa a hablar, de GH. Entonces, va, entonces vamos a hablar con el señor que está más actualizado de... Toda esta Laguna Negra es el tipo que está tet a tet con todo lo acontecido hasta el día de hoy. El minuto a minuto de La Laguna Negra, la voz de Cristian Risotto. Eh, en La Laguna Negra lo que pasa es... Nah, nah, ¿Qué, ¿Qué ¿Cómo, pasa cómo la casa, en La Casa de la, de la Laguna Negra, Cristian? Y, y nada, pasate, nada... Pasate la comida para todo el mes de La Laguna Negra. Sí, ¿qué? sí, me, me pasaron el presupuesto y ya encargué todo. ¿Eh? Se portaron bien los chicos encerrados adentro de la casa de la Laguna Negra o no? Si, sí, no, no creo no. Si, si forman parte de la Laguna Negra no creo que se porten bien No, pero viste que el, el otro día bueno fuimos a un lugar ahí con, con vos y con ot otros amigos Y justo te acordás que estaba la tele prendida Si sí señor, la eh, incluimos Y nos, nos, ahí nos fumamos un real ahí haciéndose el interesante No <risa> Y no, la verdad que pa, digamos patético todo el programa ya no todo, sé, todo patético. No, claro, no, ya no es entretenido, no sé, pa, eh, no resulta agradable. No eso de lo, los pibes viviendo en excesos constantes en despilfarro, ¿No? claro. la buena Total, vida como la una burbuja y mostrártelo así tan obscenamente. Totalmente fuera de la realidad que, que hoy me parece que Se están pasando un montón de cosas eh, Que necesitan que quién, los jóvenes Hoy en tengan... día puede comprar 20 kilos de lechuga ¿no? Es una de fachatez mostrar eso Porque la gente que está en la casa La verdad que, que lo mira por TV digamos. Claro. Ojalá uno se pudiera dar tantos gustos Hay familias numerosas Que tiene 15 hijos boludo. ¿Por qué no le dan un presupuesto de, de toda la guita que le dan a eso Para ver si puede vivir un mes? Se podría aprobar ¿no? Cuántas familias numerosas hay no que sí da ah, verdad yo tengo ocho hijos mayorami y mayoro somos diez dame un presupuesto para poder vivir y te lo anuncio por la tele todo ponerme crónica y te, y te digo dame cállate que lo, lo, los señores productores ahí de la telefe seguramente toman la idea y van a una casa precaria claro. le ponen cinco cámaras y ven como no sé como como muere de hambre una familia completa llegaremos ya lo pasa en horario nosotros llegaremos te, tu, eh, nosotros estuvimos en la laguna negra no la fiebre por los realities recordemos que teníamos los dos realities eh, que durante me, el 2009 gustaría, 2010 este levantaron gran audiencia me gustaría acá, escuchar por carreron sé que tenés ahí cola, a mano policías sin reacción la una y la dos policía sí, sin reacción igual, también mira, tuvimos Carlos mira para el otro lado. Yo ¿no? miro tu reflejo. <ríe> sé eh, que... se, ve, se ve el mismo y se... Yo, <ríe> yo me veo mi reflejo. Eh, sé que tenés policía sin reacción. Sí, la uno y seguramente la dos ahí. está por acá. Seguramente no. Seguramente bueno, Carlos, no. Eh... Decime que lo tenés. Seguramente no, pero... no. Entendamos, sí, sí, que no. Entendamos que estamos en enero, estamos iniciando el ¿Cuál año. ¿Cuál querés? Tengo el capítulo 1, el capítulo 3... El 3. Ver, Teremo, Scioli, el 3, bueno. el 3 te gusta? El 3. A ver, escuchemos el capítulo 3 de Policía sin reacción del 2010. Eh, sí eran los avances, ¿te acuerdas? Porque después eh, eran, digamos, un rating que se llegó a cabo que era pasado por el canal eh, 132 en Cablevisión, uh -huh. que ahora ya no es más Cablevisión, ahora es Montotel. <risa> Montotel. <risa> a ver, escuchemos, a ver el avance. Policía sin reacción, una producción de La Laguna Negra. Un reality en vivo desde las calles del Conurbano, a bordo del móvil 115 de la comisaría segunda de José C. Paz. El interior de un patrullero. Un lugar donde conviven emociones, anécdotas, adrenalina y muchos, muchos olores. Un patrullero, dos cámaras, seis micrófonos, dos agentes y un sobreviviente. Vos, si tenés suerte. Che, me voy a estirar un poco las patas. Ahora vuelvo. Eh, pará, pará. ¿Me vas a ascar solo acá? Dale, no seas cagón. Voy a medar y vengo. Che, pará, pará. No me dejes acá. Pará, boludo. Che, no podemos estar acá todo el día. Encima, a las 5 entramos otra vez. Vamos a tener que dormir arriba del patrullero otra vez. Miráme. Esto es insalubre. Bueno, bueno te pongas así. Pero miráte vos también. Mirá, mirá la panza que tenemos. Hay que parar la mano. Hay que hacer algo. No, no te pongas así qué te pasa que qué te pasó y no sé hay, hay que parar la mano loco no podemos seguir comiendo la misma porquería no no no no hay que pedir no sea sé, la rotizaría de vez en cuando al alguna tartita de verdura una ensaladita de fruta la ipf hay que no sé pedir un té con limón de vez en cuando y ahora que te decís y sí, sé que yo también lo pensé ¿eh? y no vendría mal un poco de ejercicio no salir a correr algún chorro por ahí de vez en cuando no es de dejar andar tanto a los tiros no Sí, che, me haces pensar, ¿eh? Sí, sí, mirá. Yo a veces, a veces pienso que es medio caro, 50 pesos de coima por una multa de tránsito, es mucho. Pará, pará, pará, pará, pará, che. Con el pan de mis hijos no te metás, ¿eh? Pará un cachito. Eh, bueno, decida nomás. Bueno, no digas nada mejor. Bueno, pará. Che, ¿no ibas a armear vos? Ya fue, seguí, dale, no te voy a dejar acá solo. Bueno, gracias, Rebolé. Policía sin reacción. Un reality demasiado real. Eso sí que eran unos hijos de puta. Eso es un reality. Eso es un reality. Un Qué gran hermano ni gran hermano, papá. Policía sin reacción. Y eso que no te hacemos escuchar el de Celi y de Stornelli, ¿eh? Si no, huh. pero bueno. Ya, ya lo haremos quizás el miércoles que viene el, el 2011 es Entonces, bien. nuestro año de las grandes producciones sí, ya, sí, vamos claro. ya vamos a estar adelantando cuando pase la feria radial vamos a estar este adelantando no todo te, lo que tenemos no te vamos a tirar toda la carne al asador no. solamente un nada para chiquillos. que veas de lo que somos capaces no somos ningunos caídos del catre <risa> Somos gente que produce, que, que, uh, que uh, nuestras mentes no descansan. Jamás. Cuando emitimos un sonido parecido a ronquido es cuando nuestro cerebro está carburando. Exactamente. Perfectamente. Nunca mejor dicho. Y traemos siempre la demoda a cuestas para consultar con ella cada, cada decisión importante. <risa> Unas ocho horas de, de apoyar la cabeza de demoda para estar este, pensando bien las cosas para tomar las Hablando igual de, de, de... Ahora voy a hablar del, del verdadero policías en acción. A ver. ¿no? La verdad que, que viendo un poco viendo muy de vez en cuando lo puedo ver digamos porque la verdad que tengo un gusto por ese programa muy muy me gusta el programa está bueno este uno pues, decilo, lleva, decilo. Sí, sí lo tengo que decir, me gusta este Uno Dale. se lleva una buena impresión, digamos, ah. de este de lo que pasa en la realidad, ¿no? Una buena impresión. Una buena impresión de lo que pasa realmente a través es de este hombre? programa. Qué nombre, razón no lo conozco. Este, este programa Policías en Acción, digamos, ah. eh, satiriza, digamos, y se burla se burla absolutamente de, de las personas, de las víctimas, de los victimarios, de la propia fuerza policial, sí. este pero a la vez es un reflejo fiel, digamos, de lo que pasa. Una de las mejores, eh, eh, digamos crónicas de lo que pasó en el parking de americano a mm. principios de diciembre sí. ella eh, para pesar de que todos los noticieros se metieron con las cámaras al, esquivaron tiros y y, y casi recién algún balazo lo, una de las mejores coberturas que que tuvo el, el incidente del parking de americano mm -hmm. fue de policías en acción yo Ajá. realmente tengo que decir que hizo un eh, una cobertura muy este muy imparcial digamos dejando hablar a cada uno de los protagonistas mm -hmm. eh, sin mo mostrarte todas esa, esa mierda que te muestran la la, las las lo, los noticieros de espectacularidad el terror yo estuve de acuerdo con policías en acción cuando estaban en las puertas de los boliches cuando mostraban las corridas y pero está bien o sea es la mirada que vos viste en, este, en esta vez en el no, eh... no, no, no, sea, es un programa que no recomendaría, no sea, me cabe ni a ni, uno ni, igual ni tiene que ser crítico con todo lo que ve, ¿no? Obvio. yo digo que es un buen reflejo, no digo que sea el mejor reflejo ni, ni, ni el más auténtico pero uno más y es una forma de ver también a, porque los noticieros la verdad que, que muy pocas veces los noticieros de la televisión y no los medios gráficos este muestran muy pocas veces, ¿no? un fiel reflejo de la realidad, ¿no? Pero los noticieros con esa con el, el timing, ¿no? que tienen que estar todo el tiempo noticia tras noticia, la, la imagen más impactante de toda la edición que hicieron. Eso podríamos decir que la liga también es un programa que eh, hace un reflejo. Y, y no, lo, no, no lo veo realmente es ese lo programa. Mismo, no lo mismo, solamente que pasa en el once. No, igual, <coughs> perdón. La Liga no se burla, no se burla me Eso. parece de la gente. Creo que Emilio a lo que va es como a la visión bizarra que le meten al programa, digamos. Y que, y que termina siendo un reflejo muy, este muy digamos, eh, que vos lo ves y, y, y, y no te cuesta mucho, digamos, Ver que atrás no hay tanta cosa oscura, digamos, como en la liga capaz, ¿entendés? Sí, la liga de Rotavelta me me dio me dio mucha bronca por lo que hizo, ¿no? Dice cómo vivir en la villa con 50 pesos o cómo conseguir una casa en la villa, cómo pasar una noche en la villa como sí, si igual fuera esos meterte, programas, no sé, la verdad, mejor eh, evitarlos porque es como decir, no te lo disfrazan de un informe revelador ni ni te lo disfrazan como un de idiota. un programa con alguna connotación social o progre, ¿entendés? Eh, policías en acción cada risa te muestra si quieresrés verlo que aterriza con nosotros o que te sirva para ver cómo andamos un poquito todos no sí y ser? no sé yo la verdad que el programa creo que vi uno o dos capítulos de en sus en sus comienzos lo que lo que me daba era como que no sé los policías eh, les chupongo que esté la cámara no y hacían lo que seguramente hacen siempre no lo de no sé de darle la patadita por abajo a, al pido que está tirado. Eh, no, de se... no de no de no hacerse cargo de situaciones, Ahí está. igual obviamente la edición digamos, Yo dejará re... bien parada a la policía porque trabaja, come de ellos, digamos pero muchas veces vos ves cómo se resuelven los casos y los casos se resuelven, andan a la comisaría, se denuncia, nos vemos y dejan a la víctima, al victimario en el lugar de los hechos y ellos se retiran así se no. resuelven muchos de estos casos, ¿no? Entonces con el con nuestro reality de policiales en el acto no estuvimos a no, obviamente que no, Fue por un favor. Es fresco hecho de la realidad. Y no sé quién le roba a quién. Nosotros esto lo acarreamos de 2009, pero la producción ya venía eh, con las ideas pensándolas desde casi 2006. Ah, ah, ah, ah, ah. el trabajo se filtró. Filtró algo un alguien cable? vendió data. Alguien vendió data. Después hablar con uno ¿Y de Y ¿por miran a mí? <risa> <risa> Ustedes saben que yo soy fiel a este programa. <risa> no, no sé. No sé sabemos que bueno eh, qué te parece si antes de venir con las últimas dos hijos sí, que tengo a antes quiero a, a, hablando de policías y, y cosas así quiero acusar porque Uy. si se dieron cuenta verón o no mandó un mensaje o sea que no no no, no, no, no se ¿viste? está escuchando ahí está echando de cada no está como no está su opinión para si no estás una vez que desde la semana que viene Ale no manda saludos a nadie. Prohibido. Un régimen estricto. Se enojó de... Rizot. Ahí está. Nuevo régimen 2011. Y donde mande, le corto el micrófono. Régimen Opa. 2011, ¿no? Para... Para esta, esta, esta, esta va a ser la nueva cartilla. ¿Te, te gustaría escuchar el, seguro, el primero o no y nos vamos un tem y volvemos eh, otro capítulo de policía sin sí, reacción ya que estamos hablando tal para que vean de lo que somos capaces no claro hicimos el primer capítulo de policía porque qué no eligen otro que <risa> hay sí, sí, porque la verdad había un capítulo solo acá ¿eh? tenemos a ver yo te digo Mira Tenemos un no, chori. Mentira, mentira, uh, ese ese ahí está el ese, shori, ese. El chori me gusta. Otro de ahí. nuestros realities. Escuchen, shows. escuchen shows en vivo aquí en la Laguna Negra para ustedes. Por el chori y la coca. El reality de las campañas electorales. La convivencia en los actos proselitistas más importantes. Un recorrido por cada barrio, cada discurso y cada promesa. en una producción sin precedentes, con 512 cámaras, 230 micrófonos, 1500 litros de vino, 3000 litros de coca, 4000 choripanes, 5000 participantes y un solo ganador, como siempre. Por el Chori y la Coca, una crónica de lo real, desnudando cada campaña electoral, lo que nos dejó las elecciones del 2009. una producción de La Laguna Negra. Che, falta mucho para los choris. Hay que sacar numerito ¿no? Sí, igual te lo dan después. Ahora, callate y escuchá, boludo. Ah, mirá, está hablando. A ver qué dice. Shh, callate y escuchá. Capaz que aprendes algo, Gil. Eh, más respeto, eh. Shh, escuchá lo que dice, boludo. Vamos, vamos, eh, vamos los pibes. ¿Qué pasó? Pibes. Eh, no nada. ¿Qué pasó? Callate, ¿Qué? aplaudí, boludo. Vamos. Eh. Uy, uy mirá, mirá quién es ese. Eh, no es que estaba ahí el tineli, un capo incolorado. ¿Quién es Pero qué pelotudo que sos. Callate y sigue aplaudiendo. Por el Chori y la Coca. Una producción de La Laguna Negra. Ahí está. Eh, ¿Qué pues... producción, señores. <risa> Qué oh, era para ir al mal. El casting estuvo francés, Nicolás Repeto. Todos vinieron, todos, lo quedó. Pero elegimos solo a dos los mejores. Exactamente. ¿Eh? Hay un papel, hay un papel que lo hizo Enrique Pinti. Eh, un papel muy eh, protagónico lo hizo Enrique Pinti. Solo para esta para esta campaña. Bueno, vamos eh, vamos con un tema, puede ser, te pido de Radio Roots. Dale, ponemos ahí algún tema, este en, en mi preferencia sería este el día que yo me muera. Si <risa> sí, puede ser. Acá hay una acá hay una data, perdón, eh, dice dice una cosa así, miren. A ver, Carlos, Chicos, pero Policía tenés. sin reacción fue un invento de Pablo y Pacho y Freddy que lo hicieron Eh, no hay dos sin tres El año 2005 Posta eh, Hablaban de los chorros ja, dice bueno, nosotros esto Te fue... decimos que es una mentira, mentira. Sí, exactamente Esto lo fue inventado por nosotros en el 2004 en No hay dos sin cuatro Lo tenemos nosotros acá mira acá Pero, justamente lo... eh, Abajo del, del termo y el mate Estaba justamente el papel En donde figura, recibo Pagamos 50 pesos Ajá, en, el, el, en, en la ahí. facultad de, de ciencias exactas Para que registren Este, este material ¿Es carlos vamos a dejar en la documentación abajo del mate perdoname Emilio, es que <risa> no, no, me, con el, no tengo luz vale, ese, guarde, oscuras, guardemos Daniel. esta documentación que es muy importante para, a vamos Marta a iniciar a acciones Martín, ¿no? legales contra Pachu y Pablo, y que Feris. no son sus verdaderos nombres no no, no, no, no, uno es Pichu, el otro es Pocho <risa> no, hay que averiguar primero <risa> cómo se llaman para iniciar acciones legales ah, y después perfecto, las iniciamos perfecto muy bien pero viste la producción de Estalaguna Negra, sí, ¿no? es. es impresionante 50 productores laburando todo el día rompiéndose el coco y para sin comer. trabajo esclavo ¿eh? no no no y no. sin trabajo esclavo ¿eh? trabajando es... 14 horas a destajo bajo el sol <ríe> y no es esclavo ¿eh? sin manobra bar barata bien hablando de manobra barata por qué no un tema en las manos de mano de manobra barata Cristian eh, y después volvemos con más Laguna All right. bomberos voluntarios de José C. Paz aconseja De querer realizar una quema controlada Elegir un día en que no haya viento Este no solo aviva las llamas Sino que también favorece la propagación al arrastrar Las chispas y pequeños residuos encendidos Colabore con sus bomberos voluntarios Intégrese a la campaña de socios protectores Parece que mi camarada Dale, una, una forma clara de ver las cosas Che, colaboremos con los bomberos voluntarios Basta diseño descontrolado Si conoce un incendio No, con no el... te burles de los bomberos Pero basta no diseño descontrolado De chispazo, de sí, chisporroteo lo... Dejen de mandar mecha, loco Exactamente Dejen de mandar mecha eh, La empresa Edenor pretende instalar Una eh, subestación eléctrica En José Cepaz Exactamente en el barrio de sol y verde, eh, esto produce problemas a nivel celular, ¿sí? campo magnético, interfiere con la señal del celular, de la, de la radio sabemos, dame, capaz... da, dame una, doquín, dame una que se lo eh, esto trae problemas a nivel celular favoreciendo la aparición de cáncer, leucemia, eh, muerte súbita de bebés, ¿sí? malformaciones durante el embarazo, tumores y otras infecciones. ¿Por esto se está es muy, haciendo? muy, pero muy por lo que dice la noticia Es muy peligroso es muy Las radiaciones, digamos, de, de estos lugares Cerca de la población es muy peligroso es muy, muy y, y por eso dice ¿Por qué en Sol y Verde? Porque bueno, Sol y Verde todavía no está muy poblado si ¿sí? Sabemos que ya es un lugar que De por sí ya tiene Su estación de tren y todo Se está poblando eh, rápidamente Pero eh, todavía no tiene gran cantidad no Y dijeron, bueno ¿Por qué se les ocurrió esto? Para solucionar Eh, el consumo de, de cable eléctrico De todo el cableado que tendrían que hacer En Sol y Verde O sea, para ahorrarse en cable Directamente te enchufan la antena la, el transformador perdón te, te enchufan el transformador Para que lo tengas ahí cerquita Claro, porque queda o sea, Sol y Verde También queda en medio de algunos barrios Aledaños, también eso favorece a muchísimo Ahorro de, de cableado eléctrico De la empresa de bueno, la o sea, está en el medio de muchos este, otros barrios Te puedes colegar más fácil, tirás de abajo tirás un ganchito y, y ya está, te colgaste de la antena, del, del transformador. Sigo diciendo antena, mira Me quedo con la idea de que van a instalar una antena de radio en sol y verde y tengo no, la no. imagen de una antena gigante de no, radio no, no. para que lleguemos a Son, todos lados. Sería más sano igual, no. eh. ¿eh? Los vecinos denuncian que no fueron consultados y que además este tipo de obras se realizan en lugares donde no hay vive, vive, viviendas ya que tienen altos niveles de radiación que pueden ocasionar daños a la salud como cáncer u otros trastornos Bueno, se equivocaron dicen. porque Sol y Verde hay mucha gente hay acá acá estamos bastante cerca de Sol y Verde uh -huh. somos gente, ¿no? este, somos personas y, y nada, es como tendrían que primero fijarse bien dejar de, de, de ver sus negocios uh -huh. también este la empresa de Dessur digamos acá no es la no tiene la concesión de la electricidad acá, uh -huh. pero eh, también la tienen en gran parte de Capital Federal, la empresa del Sur que tuvo muchos problemas con los cortes de energía a fin de año. Uh -huh. Este, también va a ser multada, va a ser multada por el Estado, este a, a, a para grandes multas, digamos, por este la falencia que tiene su servicio. Lo que yo digo es la, la las multas, digamos, son pagadas al Estado y reinvertidas. ¿Por qué no este no bajan las tarifas, ¿no? Que ese sería lo ideal para estas grandes empresas. ¿por no ¿Sabés por qué, Emilio? Porque se te ocurrió a vos y no a ellos. no que, segur... a ellos no se les ocurre eso ni en No, seguramente esto habrá pasado hace un par de años algún programa cómico. Claro. Eh, no hay dos sin tres, alguno de Tinelli. Eh, ahora que empezás a si se les ocurrió, pero lo escondieron bien adentro de, <ríe> para se... de su mente. Sí, chicos, eh, le comentamos a toda la... que esto va a tener una audiencia pública todo el vecino de Sol y Verde, ¿sí? que esto va a tener una audiencia pública para el día 14 de enero, eh, anote vecino 14 de enero del 2011 a las 11 horas en el salón de unos, ¿sí? de los usos, perdón, municipales del Centro Municipal, sí, de, de estudios. Dice que está situado en Leonardo Venialem y eh, General Pueyrredón segundo piso en el partido de José Sepas, sí. Eh, una una audiencia pública en donde seguramente va a haber eh, algún directivo, algún de, de la empresa de Norno explica, eh, explicando sí, el municipio sí, mintiendo que esto me hace no acordar a, la famosa sonrisita de Eves. Me hace acordar al capítulo de los Simpson del monorriel. Mm. ¿Se acuerdan cuando es, trataban de explicarle a las pobladoras de Springfield de, de los Simpson no mm. qué significaba el monorriel las este la, las ganancias que tendría no el pueblo. Mm -hmm. Así que por qué? favor estarán muy atentos a lo que que, que porque alguien venga y te diga que es de Denor y que te habla con lenguaje técnico, este piensa que sabe más que vos y piensa que te puede pasar por delante, digamos. Hay que estar muy atento. Y vos como personas, eh, tu opinión vale tanto como la de cualquier empresario, ¿no? Y tus intereses son mucho menos comerciales que los de ellos. Ellos no viven sí. ahí. Ellos no les importa lo que le pase a vos y a tu familia. Eh, los únicos intereses que tienen son comerciales. Exactamente. Así que, Incluso. cuidá a tu familia, cuidate vos mismo y andá con los tapones de punta, loco. No a estos... Eh, a estos transformadores, transformadores locos transformadores de mierda claro. que quiere poner de no directamente no ya de por sí eh, está comprobado que vivir eh, debajo de cables de alta tensión eh, traen un montón de problemas eh, neurológicos mm -hmm. y, y a nivel de salud es muy digamos que eh, que traen muchos problemas así que imagínate toda una central o transforma de transformadores en tu barrio ¿no? Mira, lo que aparte, puede está, aparte están diciendo que esto va a ocupar una manzana claro eh, o sea van a ocupar toda una manzana para hacer este laburo así que que la chupen que, va a no, contaminar directamente, directamente el agua todo eh, va, eh, el aire eh, pero no no va a contaminar solo esa cuadra que van a usar sino no, no, todo no, no, el, no. Va, el barrio va que... a afectar a todo el barrio Sol y Verde y lo, y lo aledaño o sea Por eh, más que vivas, no sé, a medio kilómetro de ahí preocúpate andá y decí va que no a todo, Porque yo creo a la que... larga te va, te va a joder a vos Así que bueno, este desde aquí, desde la Laguna Negra Y desde toda la FM Tingunaco que estuvo laburando con esto Desde temprano con los chicos de un puñado de billete en adelante eh, Le decimos que no, definitivamente Y tratando de concientizar al barrio Loma Verde A que se ponga, digo, de Sol y Verde A que se ponga de, de pie y que le diga no Y que lo, así como vienen Así que se vayan. ¿Mm? Que se suban a Sautito y vuelen. ¿Bien? Así que bueno, un abrazo a toda la gente de Sol y Verde. Y bueno, eh, espero que este 14, de... este 14 de enero le digan que no. Y, y esto se corte acá y no siga más. Ojalá. El micrófono es suyo, Emilio Utrella. ¿Qué más tenemos ¿Este es decir? el mío? Este Mucho, es el mío. Ah, muchas, gra muchas gracias. Muchas gracias. Tratarlo con eh, la cuidado. Que está, no, está, igual está igual no, lo guardes, no lo guardes. Ah, te no, bueno, bueno perdón, perdón. Me dijiste que era mío. Es que como no vino Alejandro pensé que me podía llevar este micrófono. No, no, no. Bueno, se levantó la huelga de hambre que estaban realizando los eh, los miembros de la comunidad Com de Formosa, la comunidad aborigen La Primavera de Formosa. Este, bueno, levantaron la huelga la huelga de hambre que por suerte se extendió una semana solamente. Este, siete miembros de esa comunidad, no, vinieron varios miembros de la comunidad acá a Buenos Aires a reclamar Por sus tierras, por la persecución que reciben en, en, en terrenos que les fueron usurpados en Formosa. Uh -huh. este Vinieron acá a Buenos Aires en diciembre a hacer una huelga de hambre bajo el sol en medio de dos avenidas del, del pleno centro, mucho calor. La estaban pasando realmente mal. Decidieron extremar la medida y hacer una huelga de hambre para ser escuchados. Eh, no querían ser escuchados por ningún miembro de, de presidencia, digamos. Solamente los recibió el titular del INADI. Este, que es el instituto, el instituto contra la Discriminación, pero ellos querían que eh, la Presidenta les dé una, una audiencia. Eh, finalmente se pudieron juntar con el Ministro del Interior, eh, Randazzo, este el mismo Ministro que había, había estado eh, frente a las cámaras eh, cuando fue la represión en, en Formosa, el mismo Ministro que mostró los palos y las piedras con las que... De, la policía se decía ser atacada por lo, eh, por los aborígenes no Un caradura absoluto Los recibió bueno y le, les prometió este como siempre este les prometió eh, varios puntos digamos trataron en la reunión pero les prometió que el, el tema de las tierras va a ser tratado eh, durante eh, dentro de los próximos 60 días va a ser tratado con autoridades este de la provincia de formosa este del municipio no están ellos digamos Este y integrantes de la de la comunidad cosa que no dejó conforme a a ninguno de los miembros de la comunidad primaria, porque este hablan de que es mucho tiempo para ellos ellos digamos necesitan ocupar las tierras, vivir sin ser perseguidos este necesitan saber vivir con tranquilidad, saber que ahí no se va a instalar digamos ningún sembradío de soja ni ninguna universidad o, o un campus universitario que quieren hacer eh, de la provincia de, de formosa no entre otros de los puntos tratados en la reunión, este, también se habló de, este, de, de iniciar un plan de DNI para toda la comunidad. Eh, un plan de DNI, digamos, muchos de los DNI fueron quemados juntos con sus casas eh, cuando fue la represión en, en Formosa. Este, también acordaron un plan de salud, digamos, que el INADI les va a facilitar a través de un programa que se llama Médicos del Mundo... Este, para for, fortalecer la vigilancia y, y la educación y, y los temas que tienen que ver con la salud sobre todo en, en los chicos este también este bueno van a acordar eh, con la provincia cómo se van a usar los terrenos como como cómo se van a usar cómo van a estar divididos este qué parte les corresponde qué parte no en qué términos fueron comprados esos terrenos ¿no? por, por, por el estado no así que bueno Por suerte, se le, se le, ah, también, digamos, otro de los puntos importantes es un acuerdo con el Ministerio de Seguridad este para que eh, les brinde seguridad en la comunidad, en, en Formosa, en la, en la primavera, para que les brinde seguridad porque ellos son perseguidos muchas veces por gente de civil, por este lo que son terratenientes, no que se creen dueños de los campos, armados muchas veces. Entonces, este, Gendarmería va a estar, eh, a través de un acuerdo, va a estar... Eh, va a ser una guardia, digamos, para que hasta que se se, se termine de desarrollar el conflicto, ¿no? Esto fueron muchas de las promesas, este mucho de lo que se habló y parece que llegaron a un acuerdo y bueno, y, y esperemos, ¿no? que sea así, que no sean palabras eh, al aire. Ojalá, ojalá, se ve que cuando eh, vieron que ahí los representantes de los pueblos originarios se le estaban muriendo de hambre en la puerta, no les, no parecía que se les iban a morir ahí, tuvieron que salir tuvieron que dar la cara porque cuando fueron concretamente, o sea, hay que resaltar esto, esta noticia la venimos ya manejando, Emilio ya la viene manejando hace tres programas, eh, donde fueron ahí, se presentaron, no le dieron pelota, se quedaron ahí, cortaron la calle, no le dieron bola, hicieron una huelga de hambre, se sentaron ahí y recién ahí, tuvieron que salir les prometieron y, y, les prometieron y, y no sabemos y todavía, todavía esperamos no que, que cumplan ojalá o fíjate les roban tierras eh, allá en, en las provincias no del interior y cuando eh, gente del interior viene y quiere tomar eh, tierras acá eh nos ah, no, a no, palo mata y llama ese 800 de eh, de azúcar que y qué que te, pasa te si pato, no le damos solución eh qué queremos que no tomen tierras por eh, en Buenos Aires las que las tomen en buenos aires o en donde se les se les antoje si las tierras son de ellas. O, que como como se dice no la tierra es del que la trabaja no tienen no tiene por qué ir nadie allá a sacarles tierra a nadie eh, qué o... buen punto cristian cuando llevaste esa realidad a la otra no porque todos dicen vienen acá y toman pero ellos vienen acá y toman porque allá se las están sacando también y, y por más que no, no se las estén sacando y se estén muriendo de hambre allá porque allá no hay trabajo y necesitan venir acá porque acá capaz que encuentran algo también está bien entonces eh, tratemos de, no sé, la presidenta que no los haya recibido, me, me parece a mí una, una falta, de falta de respeto, respeto. total eh, me parece que se tienen que buscar soluciones no eh, inmediatas porque como decía, e ellos quieren ir y laburar su tierra, ¿qué pasa? No. Cristian, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo de esta laguna negra de de miércoles 5 Se acabó. ¿Creíste que no teníamos producción para hacerte un reality? Acá te pusimos. Pensaste que no teníamos fuentes de información. Acá te las trajimos. Eh, ¿qué más? ¿Algo más? Este, mira, traje yo esto, Carlos, es para vos, es un pre pequeño presente de Reyes. Lo hice yo con mis propias manos. Ah, sí. A ver, Cristian, eh, lo puedes compartir con Cristian si querés. No no porque no lo hace quiero ver que es un pan dulce en el área más un pan dulce un pan bueno si vos te fijas es que la cara de nuestro kirchner amas está bien la oscuridad estas, no veo estas dos aceitunas son los ojos <risa> aceitunas son pan dulce milio bueno es pasa de uva digamos y no, bueno son aceitunas yo no tenia pasado Carlos le hice como con, con Igual, mayor cariño me parece que ya se claro, hicieron te, el de lo voy a regalar Ya hicieron el, el muñequito con el 2011 de, de la cara de Néstor, ahora un pan dulce. Hice bastantas bueno. cosas. Eh no, una, no se quiere ir, no, se creo, ir? No, no, no no, es que yo quería Carlos, por favor, la prometido de deuda y las deudas se pagan en el día. A ver, porque <risa> no no no, no queríamos unos con deudas acá. Este el, el municipio de Pilar no sí. este habilita el 0800 para evitar usurpaciones eso es lo que lo que se está digamos este hoy hoy en día se está llevando a cabo se está in, implementando este todavía no sabemos cómo va a ser no sabemos el número todavía no hay número por suerte este así que por favor la gente que tiene un terreno y no no, no está totalmente legal que no tiemble todavía y que, que si el día del de, día que aparezca de 0 800 ocupa o sea, Pilar... Que se resistan, está ¿no? Está guardado que Pilar no tiene que ser menos, ¿viste? Como todo, allá hay capital, se está... No, Pilar no puede no puede ser menos. Entonces, la policía está tan al pedo y Zúcar lo está mirando tan al techo que dijo, eh, pará, pará. Hay que ver si también le van a sacar los terrenos a, a todas las personas que... Tanto Zúcaro como la policía le hizo un papelito sí. y les, les dio ¿Saben? para que posean un hay, terreno hay, que no era de Hay ellos. una nota aquí en el diario regional, en la página del regional, eh que dice, ¿no?, que echaron a uno de la Municipalidad de Pilar por dar eh, papeles de casas, ¿sí?, por vender casas truchas o terrenos Eh, o sea, papeles de renta no por abajo de la mesa digamos eh, por casas truchas ¿sí? de terrenos eh, ocupados claro, son digamos terrenos que por ahí hace años que no, claro, re, no son reclamados y, este, y, y este, los y venden tipo, y este tipo por abajo, pum, laburando en la municipalidad manda un par de, de boletos de te, de renta te cuento igual, bueno, esto fue el barrio de Rocío de Elviso ¿no? que esté bajo ah, que la entidad de vecinos en acción ellos se eh, llaman vecinos en acción a no este están comandados por eh, un bombero voluntario un policía retirado y un general en, en, en funciones general de infantería este ellos están bueno están tratando de incidir en el municipio con su granito de arena y su pizca de pólvora este con toda la intolerancia posible del caso ellos piden que los terrenos sean espacios verdes, no quieren eh, parques sino americano ah, en Delviso, de en quieren río. grandes plazas, quieren parque río. Roca en Delviso, este en Delviso, en Pilar en toda la zona quiere que los terrenos eh, fiscales, los ah, terrenos librados a la área ah, La Buena de Dios sean ah, espacios verdes, ah, ¿no? ecológicos, sobre uh. todo este, así que están viendo si se los a vecinos en acción les dejan avanzar con este proyecto este por lo tanto o sea para que ellos no no se quejen de las usurpaciones les van a abrir una línea gratuita 0 800 ocupa ¿no? que va a estar habilitado dentro de bastante poco o dentro de muy mucho 0 y todavía no se define si eh, la línea del otro lado te vas a encontrar con un eh, policía o con algún personal eh, municipal no sé qué es peor no, no sé qué es pero porque el empleado municipal te hace esperarte mientras toma mate no esté sí. Y el policía dice, esa la corrugano. Y le decía hacer de que esa otra dependencia haga eh radique la denuncia. Y... Por ahí si tiene la piletita, ¿no? Para lavarse las manos cerca capaz que te atienden. Ah. si no, si no, sí, no. Que, bueno igual nuestro repudio a, a las la 800 ocupa, no no seamos botones. Sí. Dejemos que cada cual este sí siempre y cuando no se no se meta ¿no? en tu en tu, en tu casa, digamos, ¿no? mm. porque vos decís esto es el terreno lo pagamos todos, pero la verdad que es un espacio público y la verdad que, que hay mucha gente que no tiene sí. donde meterse. Espacios públicos eh o, o lugares donde la mayoría de las veces lo usamos para tirar ramas, que que hacemos de la poda. Ah, claro, basura. Eh, eh, Entonces dejémoslo. Que este ambientan cristianos. La verdad que yo mi no mi barrio quiero, está super poblado y no, no y ya en estamos, estamos pensando en edificar para arriba, de arriba porque yo tengo la quema en el frente de mi casa, yo tengo la sí. en el frente sí, de, sí. de casa, no puedo. no, pero la verdad es esa. Cuando vos tenés un terreno al lado de tu casa, ¿no? Que, que no está habitado, ¿qué hacés? Rebollear no. la basura para... No, rebolear. sí, cochino. y hacés eso. Entonces Escuchame, dejémonos cochino. de joder y tengamos un vecino, por ahí te toca una vecina bonita opa, y qué sé yo. Opa, che, cochino, escuchá. Te va a agarrar policías eh oh, perdón, dije policías en acción. No, vecinos en acción. acción. Mira, hoy por una palabrita. Te va a agarrar vecinos en acción y te van a dar una aviaba, mira. Pero si está bombero, tirando basura en su vecina, terreno y el doctor. Claro. Bueno, gente, nos estamos yendo gracias a Semilutrera, como siempre es un placer. Eh, much muchas gracias uh, uh, uh. a todos ustedes, bienvenidos a Laguna Negra. Nos estaremos encontrando en no menos cuando cuando vos recibís a alguien decís bienvenido, cuando lo estás despidiendo ¿qué, qué haces? Bien No, le digo bienvenido. Eh, le digo como es aloja. Aloja Emilio, aloja Emilio. <risa> <risa> Yo no despido de esta manera, bienvenidos a todos. <risa> aloja Cristian, bienvenidos <risa> para todos. Operación que de puesta del aire Cristian Rizo. Bueno, muchas gracias, no estuve el... Eh la, la semana pasada para para venir... programa está la semana pasada. Claro, por eso mismo. Eh, nada para decirles un feliz año. Muy bien. Eh, con mucha responsabilidad, ¿no? Como ciudadanos eh, actuar un poco eh Familia <risa> <Emilio>, estamos. ¿Te <risa> gusta la fotito esa? No. Yo yo quisiera narrar esta foto, Por favor, ojo con los nombres. Esta es una claro. foto drapie so, que es una foto un, drapie hay un patilludo un, chu, un señor medio le decían chupete un viejito ¿no? gagá <ríe> un cabezón y y otro, no tienes, es la cara de satán no sé. un pelado de ojos saltones <ríe> cuatro está. figuras de los años 90 sí. de las que vamos tachando tenemos a carlitos, a fernandito a domingo y a eduardito, eduardito. en esta foto que es una foto eh, real se la vamos a dejar a Daniel Zambrana Eh, me mandó un mensaje y me dice, se tienen que llamar buchones en acción. Está. Exactamente. Igual. Vamos a dejar a Le vamos, a a... Le vamos a a esta fotito acá. Le va a gustar. Mañana a la mañana no, cuando no, venga no, le va Yo no dejaría eso ningún lado, pero se, pero se la vamos a dejar de regalo. Eh, Dani Zambrana cuando venga mañana buff, se va a encontrar con buff. este regalo arriba de No hay pata de conejo que vaya a no, no, no, foto. No. Va a ser la cheta. Va a Dani va a decir, "Buetacho, arma de que, que foto, tenemos ¿no? la mala suerte de que están todos vivos. <ríe> sí, desgraciadamente. Están todos vivos. Hace, hace tanto y están vivos, desgraciadamente. <ríe> bueno, nos estamos yendo, gente. Sin odio, sin prejuicios, sin discriminación, igualdad y respeto, esa es la única solución justicia por Mario Castro, gracias a la gente que se, se comunicó con nosotros, que arranquen un lindo año y nos estaremos viendo Dios mediante el próximo miércoles, gente de Sol y Verde, vamos loco, póngase la camiseta y manden esos hijos de puta con, con esos eh, mierda de, de, de Denor, eh, ¿cómo Emilio? Transformadores, que se los cuelguen en el hombre y se los lleven a su casa, nos estaremos viendo Dios mediante el miércoles, chau chau